Vivimos en los tiempos en los que se llena la vida con muchos huecos, las cosas se llenan con el vacío, hasta la nada se puede medir. En la conquista de la felicidad, uno de los filósofos y pensadores más importantes del siglo XX, Bertrand Russell, enumeró lo que son los pilares de la infelicidad. Y esos pilares son la competencia, la distracción y el aburrimiento, la fatiga, la envidia, el sentimiento de culpa, el sentimiento de pecado, la manía persecutoria y el miedo a la opinión pública. Todo eso se ha fortalecido y se han fortalecido, por supuesto. ...puesto los miedos... ...y todo eso lo que ha provocado es envaciarse... ...y el vacío se llena ahora con los deseos... ...que la sociedad pone por delante. Otro de los pensadores más importantes... ...del siglo XX es Eric Fromm... ...lo dijo respecto a su teoría... ...del hedonismo radical... ...no hay que estar satisfecho nunca... ...que los deseos no tengan límite... ...reprimir el ser... ...fortalecer el tener... ...que se excluya... La avaricia y la paz, el que gane la avaricia, que ganen los deseos contrarios a usar y tirar. En estos tiempos en los que todo está en fugar, y pasajeros deseos de usar. Alguien definió esta época como la era de la cultura del tupperware, que las cosas se llenan, pero todo es apariencia, aunque eso sí, la apariencia tiene que llevar el nombre en inglés, eh, que queda más moderno y más guay. Es que queda muy cutre eso de decir que vivimos en la cultura de la feabrera. Ideas básicas para poner en práctica. Lo primero, podemos llevar la comida en un tupper respetando la norma del triángulo. Para conocer algo más sobre este asunto nos hemos puesto en contacto con el psicólogo social Manuel Pablo Jiménez Gécores. Una persona y un estudioso que defiende que no adaptarse al entorno puede ser la mejor solución. Es una estrategia implantada, sobre todo desde dos aspectos. Una que es que nos centremos en lo automático, en la satisfacción inmediata. Y además eso lo vemos, por ejemplo, en el consumo de De, de noticias Y lo que llamo opinionitis Donde rápidamente tenemos juicios de valor eh, Absolutamente tajantes Sobre cosas que desconocemos Que apenas hemos leído Y que aún así tenemos juicios Muy rápidos sobre ellos Y también que generamos una sociedad que aparentemente Está informada Pero sobre todo cada vez está más desinformada Y para mí se relaciona con mundo sintético, con otro aspecto Que es una de las estrategias de manipulación clásicas, que Es que nos tratan es tratar al público, tratar a la población como si tuviera 12 años para que al final acabe reaccionando como si tuviera 12 años. Una investigación efectuada con 222 personas por parte de un grupo de científicos Demostró que de las 100 personas más ricas en del mundo, el 37% expuso datos para certificar que está por debajo de la media en felicidad y el 63% se encontraba justo en la media. Esto quería decir que en ningún caso nadie, nadie de nadie decía tener lo que daba felicidad la incidencia, centrarnos en nosotros mismos y construir nuestros objetivos que sin duda son aspectos que considero importantes pero como si fueran los ejes de la felicidad y se nos aleja de lo que a nivel de investigación no estoy en opinión sino desde lo que se ha visto desde lo psicológico es cierto que realmente nos da la felicidad que es disfrutar de lo cotidiano no compararnos con, continua y obsesivamente con los demás Y, ...y tener, por ejemplo, metas y esfuerzo... ...es decir, compromiso. La investigación demostró que la relación con los demás... ...era parte de los mejores momentos... ...momentos que resumieron de la siguiente forma... ...disfrutar de esos instantes cotidianos... ...evitar comparaciones... ...poner el dinero en un nivel bajo de prioridad... ...tener metas razonables... Que impliquen esfuerzo, implicarse en el trabajo, cuidar a los amigos, sonreír hasta cuando no se tienen ganas dar las gracias continuamente hacer ejercicio y salir Sí, eh, Karen Jornino decía definía muy bien a esta sociedad como una sociedad neurótica, es, es que me viene a la cabeza por lo que has dicho, de la sociedad de lo que tendría o debería ser y eso, ¿cómo se come? pues a ver, ¿cómo lo explico en forma sintética? pues Es una cultura que continuamente te está diciendo que lo que eres no es suficiente, que además eres lo que tienes, y si esto fuera cierto, cuanto más tengas, más eres. Y además, si perdieras lo que tienes, dejarías de ser lo que eres. Sin embargo, hay un riesgo, que seamos buenos como otros nos dicen que debemos ser buenos a eso un filósofo le llama la tiranía de la felicidad ya no hacen falta carceleros eh, tal y como dice Pablo Jiménez se ha convertido a nosotros mismos en guardianes y en presos el miedo a no encajar a no ser aceptado a ser desplazado adecuarnos poco a lo establecido a que nuestras venas se sangren por no ser lo que queremos ser Parece que estamos creando una sociedad donde requiere unos estímulos eh, de una forma tan constante que es incapaz de mantenerse quieta o de reflexionar. Esto desde un punto de vista de, de manipular a la, a la mata es tremendamente útil porque si lo que hago es que la gente necesite estar haciendo cosas, estar estimulada constantemente y que no pare a reflexionar, no se pare a estar quieta, por así decirlo, ...pues la eh, población va a adquirir va a consumir, por ejemplo, en los ámbitos de comunicación... ...va a adquirir ideas eh, muy automáticas, muy firmes, sin haberlas reflexionado en momento alguno. Un estudioso de la Universidad de Stanford dijo que una de las claves para huir de este mundo... ...en donde prima el espectáculo es resistir la tentación... Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Lo que se va generando, mejor dicho, es una sociedad cada vez más polarizada. Y es lógico, porque si una sociedad es líquida, y con líquida entenderíamos una sociedad que, que no reflexiona, que no profundiza, que no tiene una mentalidad crítica, tenemos una sociedad que cada vez se informa más, pero menos, es decir, tiene informaciones donde no está más de un minuto, aunque coja muchas y tiene grandes juicios sobre esas informaciones cada vez va a estar más polarizada. Y así el filósofo De Debord dijo que esta sociedad se ha convertido en la sociedad del espectáculo y se nos ha enseñado solo a formar parte de los fuegos artificiales. Y juego del presente con recuerdo con certeza y con desgarro con el objetivo claro con memoria y con la historia y el futuro de esta De este modo, esta sociedad de la que somos pasajeros y no conductores nos ha enseñado a que debemos participar de la llamada estrategia de la distracción. Que tenemos que crear problemas y luego ofrecer soluciones. Que tenemos que utilizar más las reflexiones que las emociones. Que es bueno mantenerse en la ignorancia. Pero... Bueno, se nos dicen que los vínculos son sagrados y que diferir no es una opción, diferir es una obligación. Pero tanta obligación como esa es sonreír a la persona de la que difieres. Joseph Wells dijo en 1984 que llegará el día en que nos anulemos por querer formar parte de la tiranía del espectáculo y ese apocalipsis es llegará el día que alguien no entienda que eso lo dijo como una beta